hablaremos hoy disculpen ustedes de Sansón, uh -huh. un personaje eh, que no tiene muy buena prensa en general digamos que los filisteos ocupaban un pequeño territorio en la costa asiática del mediterráneo allá por el siglo 7 antes de cristo aquel pueblo los filisteos se desintegró se desparramó el caso es que de algún modo, eh, llegaron y fueron conquistando progresivamente la antigua Palestina. Estoy hablando del principio, no ya del fin de los filisteos. Se instalaron allí, juntos con los moabitas, los amonitas, los amalecitas. Eh, en algún momento parece que entraron en guerra con los hebreos. Algunos creen que los filisteos... No eran otros que los griegos, pero los griegos antiguos, los que habían huido del Egeo cuando se produjo la invasión eh, aria. Es decir, durante el segundo milenio antes de Cristo, y eh, en realidad se llamaban pelazgos, que eran unos señores eh, más morochos que los griegos, eh, un poco matriarcales, Y que fueron expulsados por las invasiones, primero de los aqueos y después de los dorios y los jonios, qué sé yo. Esos, a lo mejor, dicen algunos, eran los filisteos. Y cuando los hebreos llegaron a aquellas tierras, querían que los gobernara un rey y eligieron un rey mediante la suerte. Pero ese rey que fue Saúl, debía ser poco poderoso, porque en la primera batalla que libró Saúl contra los filisteos, tenía sólo una espada y una lanza era muy poco, y perdieron desde luego, y Saúl se suicidó. El segundo rey fue David, que ya con un armamento un poco mejor, se apoderó de Salem, que luego sería Yerosalai, y recién entonces los hebreos comenzaron a asentarse en aquellos pagos. Cuenta Voltaire que el gobierno y la religión adquirieron unas formas más augustas, todavía no había templo, Y no lo hubo, en realidad, hasta que Salomón, el pibe, el hijo de David, lo construyó. En ese contexto, en el de las guerras contra los filisteos, debemos ubicar la historia de Sansón y Dalila, su mujer. Dalila era filistea, una filistea que vivía en el valle de Zorek. Disculpen ustedes, a tu casa no voy. Uno de los más famosos judíos, que era Sansón, se enamoró de ella. Sansón era famoso por su fuerza, pero no por su destreza y mucho menos por su inteligencia. La Biblia le asigna una categoría de juez que es bastante discutible, puesto que las escrituras mencionan como hazañas en realidad destrozos y nunca se cuenta un episodio en el que Sansón eh, muestre un acto equitativo, como para tomar de ejemplo. En ese sentido, parece Sansón un reflejo de Heracles, que también era muy poderoso físicamente, pero en muchas ocasiones desmesurado y desprolijo en su actuar. Dice nuestro amigo Jacob Burkhardt, que escribió ese extenso libro sobre los griegos, que el heroísmo, en el caso del personaje clásico, eh, este, y también el personaje bíblico, no debe pensarse en términos de una moral intachable. Es decir que ser un héroe no conlleva el hecho de no estar sujeto a pecados y, y a un crímenes. A menudo los héroes eran bastante amorales. Disculpe la expresión también. Sansón tuvo, al parecer, un primer noviazgo con una mujer filistea que no era Dalila y se llamaba Timnat. Sansón solicitó a sus padres que lo dejaran casarse con Timnat. Dijo, oh padre, déjame casar con Timnat. Pero los padres vieron que la muchacha eh, no era judía y no lo dejaron. Finalmente, Sansón insistió y los padres aceptaron el casorio y fueron junto con Sansón a la casa de Timnat. A mitad del camino se les cruzó un feroz león. Muy bien, ¿qué es eso que fue el león? Aquí también hay otro paralelismo, pienso, paralelismo con Heracles. Pienso en el león de Nemea, ya que la primera hazaña de Heracles fue justamente la del león de Nemea, Mató un león y luego utilizó su piel para hacerse esos calzoncillos que los naipes Victoria luego pasearon por todo el mundo, en el comodín. Eh. Bueno, Sansón también encontró un león y lo despedazó con sus manos tranquilamente. ¿no? Dejaron los despojos del animal y siguieron viaje. Sansón y sus padres hicieron el compromiso con la muchacha y se volvieron. Días después, Sansón volvió solo a lo de Timnat y encontró que el esqueleto del león había sido ocupado por unas abejas que habían fabricado allí miel. Sansón metió la mano en el esqueleto, se el panal y se lo fue maniando por el camino. Se lo comió. Estas series de actitudes pretenden demostrar algo, pero no lo consiguen. Bueno, se celebró la boda en casa de la novia de Timnat. Eh, aquí también hay una una rima con, con los pelazgos, y el matriarcado, porque si bien no hay matriarcado, hay matrilocación, es decir, eh, el novio se va a vivir a la casa de la novia, eh, que es algo que después desapareció. Bueno, eh, el caso es que se celebró un banquete, para el casorio, al que concurrirían 30 invitados y se festejaría en 7 días, es decir, un banquete largo en, duca, en, en duración, en el pero estrecho en concurrencia. Eh, para amenizar la velada, Sansón propuso una adivinanza. Una adivinanza para amenizar siete días de banquete. Suena como un poco escasani, pero bueno. Dijo, tengo una adivinanza, Sansón. Y dijo que si alguno adivinaba, pagaría 30 sábanas y 30 mudas, pero de ropa. ¿Qué? Eh, Y si nadie resolvía el enigma antes de finalizar el banquete, entonces los invitados deberían entonces pagarle a él. Y si pensó, me hago de sábanas para todo el viaje. Eh, aceptaron el desafío los invitados. Y Sansón planteó el enigma. El enigma es absurdo. Lo transcribo, no tiene ningún sentido. Dice, del comedor salió comida y del fuerte salió dulzura. Y nadie pudo adivinarla, imagínense. Todos di dijeron cualquier cosa. Un eso Tu hermana cuando anda en monopatín. Y tenía siete días para tirar cualquier la, cosa. Un también. caballo muerto con un plumero en la boca. Esas cosas, esas cosas que dice uno cuando le plantean una adivinanza. Su novia Timnat, que era muy curiosa, lo asedió para que le revelara la respuesta. ¡Ay, decime, decime, decime, Sansón, decime, decime! Eh, y, y Sansón, no, no puedo decirte porque, imagínate, eh, estoy tratando de ganar sábanas. Y ella insistía todos los días. A la noche del tercer día lo convenció. O lo resecó tanto que el tipo dice, más sí, te voy a decir la solución. Y Sansón le dio la respuesta y le dijo, lo más dulce es la miel y el más fuerte es el león. La respuesta no parece corresponder a la pregunta, pero así consta en el libro de los jueces. Jackson, en Sansón, perdón, naturalmente le pidió a su novia que guardara el secreto. Dice, se no va a decir nada, mira que me jugué 30 juego de sábanas, grafa, este, a que nadie adivinaba. Pero ella, que era un estómago resfriado, corrió a contarles la resolución del acertijo a los invitados. Que no, no terminaron de oírlo, salieron todos corriendo y dijeron... Eh, como era, lo más dulce la miel y el más fuerte es el león y fueron indemnizados con sábanas y mudas es decir, Sansón fue traicionado ¿Eh? verdaderamente Sansón es un personaje signado por la traición ahora bien, cuando los invitaron, le dijeron la respuesta Sansón enseguida sospechó de, de su mujer dijo, esta se los dijo y se enojó enojó muchísimo, tanto se enojó que mató a los 30 invitados. <risa> como no hubiera hecho cualquiera de nosotros. Bien, claro. Y les quitó la ropa que les había dado para pagarles la apuesta y se volvió a casa de sus padres. Al poco tiempo Sansón volvió a lo de Timnath para reclamar a su esposa, que se la había olvidado en el entrevista. Y se enteró de que el padre de la muchacha, en su ausencia, se la había entregado a un filisteo, que, que la tenía entre ojos Desde hacía mucho tiempo Ahora bien La reacción de Sansón fue tremenda Se Volvió a enojarse Y reunió 300 zorros Y los ató por la cola de apares mira lo que hizo ¿eh? 300 zorros 150 parejas Los ató por la cola En el nudo Colocó estopa Y encendió antorchas Naturalmente, los zorros, al verse atados y con sus colas anudadas y ardientes, ¿qué hicieron? Salieron rajando. Corrieron por los campos y prendieron fuego los sembradíos. Quedaron, de este modo, eh, arruinadas las cosechas. Una venganza un poco trabajosa, diría yo. ¿Cómo hacía, por ejemplo, para sostener al ro... a los zorros mientras los iba prendiendo de uno a uno? Eran 300, 150. ¿Quién le tenía? ¿Quién le tenía? los horror porque el asunto era alargarlo todo juntos... Merda. Bueno, no no no no se explica esto. El caso es que los campos quedaron destruidos. Los filisteos perjudicaron fueron a quejarse al padre de Timnat. Mire lo que hizo el novio de su hija. Pero el padre se negó diciendo que ya no era el novio. Y ahora yo se la di a otro. Entonces los vecinos, que eran de la misma catadura moral que Sansón, quemaron vivos a Timnat y su padre. Incluso aprovechando el fuego de los sembradíos Después buscaron a Sansón Lo apresaron y lo ataron Pero Sansón se liberó y mató mil Ni uno menos, ni uno más Mató a mil personas Los mató revoleando la quijada de un burro que encontró por ahí lo atacaron, lo ataron encontró la quijada de un burro y se los voy a matar a todos con la quijada de este burro. La matanza lo dejó sediento y pidió entonces agua a la divinidad, quien procedió a quebrar una muela de la quijada y de esta muela brotó una fuente. Simpático milagro. ¿Qué otro le iba a dar agua en esa circunstancia, claro, más, que la sí, más que la divinidad? Tiempo más tarde, Sansón andaba por Gaza, por la franja de Gaza, si me permite la expresión, y se unió, eh, se encontró con una prostituta, por no decir otra cosa, eh, y se unió a ella, por no decir otra cosa. Pero los filisteos que lo andaban buscando, trataban de apresarlo y matarlo. Sansón se dio cuenta de que lo vigilaban mientras estaba amando a la prostituta. Y salió corriendo, llevándose por delante de las puertas de la ciudad, entre otras cosas, ...y parece que siguió corriendo por los campos... ...con los restos de las puertas todavía adheridos a sus hombros... ...tal la fuerza que tenía este hombre... ...y finalmente... ...conoció a Dalila... ...esta mujer es la más famosa con relación a Sansón... ...que no es decir mucho, ¿no? ...pero la Biblia no cuenta nada de ella o de su familia... solo se dice que luego de conocerla... ...Sansón dormía con ella... Aprendan algunos que incluso duermen antes de conocerla. Se enamoró Sansón de los ojos de Dalila... ...que parece que eran muy hermosos y muy penetrantes. Los jefes filisteos desesperaban por conocer el secreto de la fuerza de Sansón... ...como si toda fuerza tuviese un secreto. Y los filisteos prometieron a Dalila una recompensa en monedas de plata... Si ella encontraba ese secreto, otras versiones dicen que le ofrecieron la posibilidad de pedir una promesa a cada filisteo si cumplía la misión. el negocio según cuánto fueran los filisteos. Dalila aceptó el ofrecimiento. Qué traidora, ¿eh? mm. qué traidora. Ya no me gustaba a mí. <risa> le dije a Magda, esta no me está gusta sí. Y comenzó a preguntarle a Sansón. Ay, oh, che, Sansón, dice ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Pero él daba refuerzas, de respuestas falsas. O sea, el dulcequero, el basconet, todas esas No, primero le dijo que debían atarlo con siete mimbres verdes, y de ese modo él perdía la fuerza. Y los filisteos lo hicieron, pero Sansón rompió las ataduras cuando se desperezó al amanecer. Y después le dijo a Dalila que si lo ataban con cuerdas nuevas... Podrían tal vez mermar sus fuerzas. Nuevo fracaso. Todas macarras. Pero Dalila continuó insistiendo. ¿eh? Y dice, ¿y ¿por qué no me decís Sansón? ¿eh? Sí, Sansón. Eh, hasta que un día nada más que para que se dejara de embromar. No aprendió de la adivinanza. Eh, no. La misma, la misma Sansón le dijo la verdad. Siempre lo invocaban del mismo modo, como sucede sucedecía. Le explicó que por ser nazareno, Jehová le dijo que no debía cortar sus cabellos en el resto de su vida. Y en su pelo... Residía el secreto de su fuerza, cuenta uh, Sir James Fraser, el autor de La rama dorada, que la cabellera sin cortar era un símbolo de la religiosidad, una forma de distinguir a los religiosos. Jesús, también nazareno, había dejado crecer su cabello y barba como símbolo de religiosidad. Bien, Dalila, enterada de esto, y si no de lo que decía Sir, uh, Sir James Fraser, sino del secreto de Sansón, lo reveló. Mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus siete trenzas a Sansón. Cuando despertó, lo hicieron prisionero, aprovechándose de la desaparición de sus fuerzas. Desde ese momento, la Biblia no menciona más a Dalila. John Melton escribió un poema en el que imaginó que cuando Sansón era prisionero de los filisteos, Dalila volvió a visitarlo para pedirle perdón y renovarle sus promesas de amor. Pero ese es un invento de un poeta, aunque se trate de milton Melton describe el lamento de Sansón, que se reprocha a sí mismo por no haber podido mantener su secreto y por haber tenido la debilidad de rebelar. Según Robert Graves, Sansón era un dios solar palestino, incluido inadecuadamente en el mito religioso judío. El pelo, en el mito del dios solar, al volver a crecer luego de haber sido cortado por los filisteos, cumple un papel similar al sol que renace con rayos débiles al principio y más fuertes a medida que avanza la jornada. Bueno, los filisteos al vencer a Sansón, dieron también por vencido a Jehová, el dios de Sansón. Quisieron celebrar su triunfo ofreciendo un homenaje a Dagón, que era un dios con aspecto de tritón, mitad hombre, mitad pez. La adoración de un dios de ese tipo acerca más eh, la idea de, de, del origen egeo de los filisteos. ¿no? Sirenas y tritones provienen en general de la de la Grecia arcaica, que recuerde a los cretenses también, eh, que andaban todo el día con en el agua. Bueno... Eh, lo ataron a Sansón. Lo ataron, lo llevaron a un templo para ser exhibido. Lo ataron con cadenas a una columna, como todos sabemos. Los filisteos observaron, sin embargo, que su pelo había vuelto a crecer. Y cuando el festejo estaba en su apogeo, Sansón estiró sus brazos, hizo presión, como la tensión dinámica de Charles Atlas, eh, empujó dos columnas, las columnas se quebraron, el templo se vino abajo... Y ahí murieron todos los filisteos, menos mil que ya habían muerto antes. Y también se murió Sansón. Digamos, para terminar, que este final con dignidad trágica... ...le permitió a Sansón ocupar el número 12 en el libro de los jueces. Pero esa ubicación, como dijimos al principio, estuvo muchas veces abierta a debate... ...porque era un personaje endeble en lo moral... Y no parece ejemplo de héroe bíblico, que son todos héroes de una gran conducta. Eh, escribió Fraser, entre los grandes de Israel, la jovial figura de Sansón ofrece un extraño aspecto. Dudamos de que haya sido ornato destacado en los tribunales. Para James Fraser, Sansón era un calavera libertino, vulgar, bellaco, pendenciero, fanfarrón y aventurero, sin escrúpulos, compadrito, atorrante, es una gran siete. Estos tres últimos los agregó el equipo de producción, se entusiasmó al de esto. Quiere decir que más parece un héroe pagano, ¿no? Bueno, a mí me gustó la historia de Sansón, ¿eh? la parte del león y la miel no es muy clara en su gusto, simbolismo debe haber algún error en esa adivinanza igual los tipos la contestaron y cobraron las 30 sábanas me llama la atención eso de buscarle el porqué a, a un poder un séque eh, buscar el secreto de donde un, una de una competencia ¿no? el tipo tenía mucha fuerza dónde estaba el secreto una fuerza conlleva un hechizo y un hechizo puede romperse no Yo tengo un cuñado que tiene mucha fuerza no, no es un buen comienzo pero y por qué bueno pues si usted dice que va al gimnasio todos los días y come mucha galleta no tiene gracia eso pero si dice que hay entre todos sus pelos uno que cuando que si se lo arrancas le quita la fuerza eh, ahí está esa antena una historia poética muy poderosa ¿no? bueno eh, vamos a dedicarle esta charla a Sansón mitad porque no hay otro Pero no, a Dalila tampoco, y la otra no, menos. menos. A los chinos, que formulaban adivinanzas, eh, era una profesión la de formulador de adivinanzas. Entonces recorrían las grandes ciudades de la China, estos, estos hombres, estos trabajadores, estos trabajadores de la cultura, Y formulaban adivinanzas a los paseantes. Por ejemplo, oh, no sé yo, blando y peludo, no sé qué. Y tenía que contestar. Era por una guita, por plata era. Y vos, eh, si acertabas, te daban unas monedas y no dabas vos las monedas. Pero los form formuladores de adivinanzas se alegraban cuando alguien adivinaba porque preferían ser comprendidos a ser prósperos. Así que me gustaron este, estos chinos y a ellos les dedicaré, les dedicaremos. Esta, claro, porque si no, disculpe, pero si no, ¿cómo medir la calidad de una adivinanza, no? Porque ¿qué? la adivinanza perfecta sería la que nunca es adivinada. No, claro, justamente. Eso comprendían los chinos. Que eh, en realidad el buen poeta es el que consigue que sus versos conmuevan. Claro. Y el buen formulador de adivinanzas es el que consigue que la adivinen, pero después de un proceso arduo. Pero después de un proceso arduo. Cuando la mente se halla explorando el tiempo y el espacio, en una de esas se encuentra con unas repeticiones o con, con una ausencia de repeticiones en el tiempo y en el espacio. Esas repeticiones producen belleza sí bajo la forma de ritmo y armonía, si sí, sí hay mucho ritmo y mucha armonía, es decir, si la repetición es, es, es monocorde y si la palabra vaso rima con, con vaso, hay demasiada este, armonía, demasiada eh, familiaridad, el el lector, el consumidor de belleza, se ofende. Dice, esto es demasiado fácil para mí. Necesito que la simetría esté perturbada, que las repeticiones no sean tan fáciles de advertir, que las armonías sean un poco lunares. Y esa complejidad me va a satisfacer mucho más. Por el contrario, cuando hay nada de de ritmo y nada de armonía, cuando no se encuentra una repetición en 70 kilómetros a la redonda, entonces ya el, el alma no se ofende si no se aburre, porque es un caos. Quiere decir que entre eh, entre el caos y el aburrimiento de lo que es elemental está la belleza. Y la belleza requiere, y lo sabían los formuladores de adivinanzas, ...una cierta complejidad... ...querían que adivinaran... ...pero después de un camino... ...está bien esto... Eh? Bien. ...esos eran los... Eh, formula ...formuladores de adivinanzas... ...en la China... ...puvimos a la discoteca... ...a buscar un disco que tuviera algo que ver... ...con esto... ...nos dijo que teníamos que buscar tangos sobre personas fuertes... ...sobre quijadas de asno... ...sobre mieles y leones... ...sobre gente con pelo largo y mucha fuerza... Eh, no encontramos nada. ¿Y adivina qué? No hay nada, le dijeron. No, no había nada, pero... Eh, yo recordé los ojos hermosos de Dalila y no tuvo más remedio el discotecario que admitir que yo no sé qué me han hecho tus ojos, era un balsa adecuado. Pero no lo tenía y no tuvimos más remedio que traer nuestra propia versión de yo no sé qué me han hecho tus ojos, que donde canta Karina Berlegui, varias veces mencionada hoy, a quien todos ustedes pueden ver, el sábado en Marcelo T. de a 11.55 a partir de las 21. <risa> Vamos a escucharla eh, con coro, con un quinteto de Federico Misraji, y lamentablemente también canto yo, en lo cual se arruina todo. Así que escuchamos, yo no sé que me han hecho tus ojos, qué es lo que habrá pensado Sansón cuando vio, para su mal, para su desgracia, a Dalina. Adelante. Sí. Yo no sé si es cariño el que siento, solo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé que me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor no sé que me han hecho tu labios Y al besar mis labios se olvida el dolor Mí, tus ojos para mí son luces de ilusión, luces de ilusión quiero honrar la pasión, ti albergo para ti. El para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando la rura y, y amor, tus ojos son divinos y, divinos, y me tienen preso de su alrededor. Tus para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer te reconfrenesí. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me por un sendero de esperanzas y esplendor porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tu ojos pensando pasé Pero sé que al no verte una noche con tus ojos hermosos soñé solo sé que me han hecho tus ojos que me embrujan con su resplandor. que van reflejando ternura y amor tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor tus ojos para mí tus ojos para mí son el reflejo fiel y el alma que al querer me reconfrenes sí tus mí, la luz de mi camino que me guiarán es de esperanza siempre en cor porque tus ojos son mi amor, mi amor, Yo no sé qué me han hecho tus ojos, Alejandro Dolina y Karina Biorleghi.